Asociándonos libremente en esa esquina, en esa cruzada, en esa ochava Roma aún resiste, anagrama del amor, del eros. Ochava Roma, preguntale al espectro de tu mascota si no la escucha. Ochava Roma, resistiré. Nos hablas de sumisión, nos pedís resignación, pero no me dejaré engañar. Resistiré, resistiré hasta el. Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Radio Good Show. Este es el cuarto programa del año. Mi nombre es Mercedes y los voy a estar acompañando esta tarde. Hoy en este programa Nacho no nos va a poder acompañar, así que le vamos a mandar un saludo muy grande y un abrazo. En este primer bloque nos acompaña Camila.、Bienvenida. Hola, Mecha. ¿Cómo estás? Bien. Bien. También está Nicolás. Hola, Mechi. Hola, Nico, ¿cómo andas? Bien. Me alegro. También está Tamara, bienvenida. Hola, Mechi, ¿cómo estás? Y Roberto. Hola, Mechi, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Bien. Bien. bien. En este primer bloque、eh, tenemos algunos cambios, algunas variedades en las columnas, pero dentro de un tiempito se las voy a ir avisando. Hoy es miércoles 15 de mayo y, como siempre, nos encontramos desde las 4 y media hasta las 5 y media por radio Ochava Roma 107.1. También nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Valentina se encarga de las redes sociales y hoy tiene una consigna que ya la subió, así que esperamos sus respuestas en, en las historias. Para empezar con、eh, nuestro programa. Esta Tamara, que es nuestra invitada especial, nuestra invitada del día de hoy, que nos van a presentar junto con Roberto la columna de efemérides. Así que los escucho. Bueno, Mechi, para el día de hoy, en la columna de efemérides, trajimos、eh, un tema especial, ¿sí? ¿De qué es, Robert? La niña de la escalapela. Muy bien, que es el próximo 18 de mayo. Bien. Y trajimos información para compartir a los oyentes porque se celebra el Día de la Escarapela. ¿sí? ¿Quién la creó, Robert? ¿Alguna? Belgrano. Muy bien. En la actual ciudad de Rosario, el 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano le solicitó al primer triunvirato que avalara el uso de una escarapela nacional, con los colores blanco, y azul y celeste. El objetivo era tanto uniformar a todas las tropas de las provincias unidas del Río de la Plata. ¿Para qué, Robert? Para diferenciarla es del enemigo, exacto, del ejército enemigo, que utilizaba el color rojo. El 18 de febrero del mismo año, el Triunvirato decretó el reconocimiento y uso de la escarapela como insignia patria. El Consejo Nacional de Educación estableció el 18 de mayo de 1935 como la fecha para homenajearla. Bien, ¿y en qué fecha utilizamos la escarapela, Robert? Desde el. El. Desde el 18 hasta el. 20, 25. Hasta el 25 de mayo. ¿Y dónde la usamos? ¿En qué parte? En el pecho. ¿De qué lado? Le d a n d o e al corazón. Bueno, muy bien. El, del lado corazón, ¿ustedes usan la escarapela? Sé que yo no uso la escarapela. Creo que lo usaba cuando iba a la escuela. ¿Vos usás escarapela, Roberto? Sí. ¿Vos te pones escarapela? Sí, es verdad. O sea que desde el 18 de mayo hasta el 25 de mayo generalmente se usa la escarapela, ¿cierto? Sí. ¿Vos, Camis, usás escarapela? Sí. ¿Sí? sí. ¿Te la pones así el 18 de mayo? Sí. ¿Y Nicolito, vos? No. No, no tenés el hábito, yo tampoco. Nos no. podríamos poner una escarapela en este momento de crisis del país, creo que sería un buen momento para usar la escarapela. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Tamara. Bloque. Y ahora Nicolás nos presenta la consigna del día. Como les dije anteriormente, la consigna está publicada en las historias de Instagram. Así que si ustedes quieren responder, tienen que ir al Instagram, buscar la historia del día de hoy y ahí responden. ¿Cuál es la pregunta que van a encontrar en Instagram, Nicolito? Consigna del día. ¿Cuál es tu amuleto de la suerte? ¿Cuál es tu amuleto de la suerte? ¿Vos, Nicolás, tenés amuleto de la suerte? ¿Sí o no? No. Ah, no. ¿Camilita? No. Sí. Contame, ¿qué amuletos de la suerte tenés? Uno de tresitos y el otro de mariposito. ¿Y qué son? ¿Como llaveritos o cositas que colgaron la mochila? ¿Qué son?、Eh, son collares. Collares. ¿Y los usás para momentos especiales? Sí. Ahí va. ¿Y vos, Tamara, tenés amuletos? No, vos sabés que no. No he tenido ningún objeto en particular. Al cual aferrarme、sí. como suerte. ¿Y vos, Roberto?、Bueno. ¿Tenés algún amuleto que usás?、Eh... Generalmente no. No. Bien. Yo les quería contar una historia: que cuando era estudiante, iba a la facultad, siempre usaba el mismo perfume para rendir, que era un perfume caro que me había regalado mi papá, que yo no lo quería usar, entonces lo usaba como de suerte. Digo, bueno, si uso este perfume que me cuesta mucho, me voy a tener suerte. No sé si me iba bien, ahora no me acuerdo, pero generalmente sí. Pero vieron que hay gente que tiene un montón de amuletos, como esos llaveritos peludos que ponen en la s llave s o le cuelgan、eh, cintitas rojas al auto o cosas así. ¿Conocen ustedes algún amuleto? Sí. Muy bien. Bueno, así que, Nico, la... ¿me querés decir de vuelta cuál es la pregunta del día? Consigna del día. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu amuleta de la suerte? Bien, si quieren responder, ya saben, van a Instagram, a las historias y ahí responden. ¿Listo? Muy bien. Thank、you Con este primer bloque, y ahora le invitamos a Camila que nos va a contar las noticias de la semana. Si ¿Sí? elegiste cuántas noticias para hoy, dos muy bien. Empezamos con la primera. Si、sí. te escucho, le traje comenzaron los controles en Santa Fe para impedir la presencia de Cuida Coche hace una semana atrás. El Consejo Municipal aprobó una nueva ordenanza que prohibía la actividad de los cuida-coches. ¿Y de quiénes lavan el auto en la calle? En la actualidad son más de 300 las personas que se dedican al cuidado y lavado de coches. De auto. En la vía p ú b l i c a este lunes se realizaron despliegues de fuerzas de seguridad y municipales en varias zonas d e macrocentro. El objetivo es agranizar el cumplimiento de la nueva norma que prohibe. A los c u i d a c o c h e s pero estas personas se resisten y continúan con su labor. Bien, vos, Cami, ¿qué Cami, pensás de, de esta noticia de la semana de que la municipalidad quiere prohibir la actividad de los c u i d a c o c h e s Como la situación está u s p n d o en Argentina,、sí. bueno, los l a v a d o e s de coche, además de eso, cuidan el coche.、Sí. Que, que no hay ningún robo, que no quemen los autos.、Sí. Para eso están. p u Es es un trabajo para eso. Se gana el dinero y, y alimenta a la familia. Sí, así que vos no estás de acuerdo con la ordenanza que propone la municipalidad.、No. de que... Bien. Yo te contaba la otra vez que en Paraná, que yo voy a Paraná. Eh, los cuida coches están regulados por la municipalidad, entonces todos están identificados. Todos cobran、eh, el mismo dinero por la hora de, de cuidado del auto. Y vos estábamos hablando hoy también y me comentabas esto: de que para ellos es un trabajo. Y si no se regulariza o si no permiten hacer su trabajo, no sé cómo van a conseguir ese dinero. Sí, sí. muy bien. Trajiste otra noticia también. Sí, te escucho. Esta es de frío. La noticia del frío. El frío intenso en Argentina, la helada y temperatura muy baja. En medio de un otoño que se muestra más frío de lo común en Argentina, se prepara para enfrentar una semana marcada por las temperaturas. Según El Servicio Meteorológico Nacional se estará n día extremadamente frío en gran parte del territorio con la presencia de helada en la zona del centro sur del país. Muy bien. ¿Te trajiste como algunos tips para recomendarnos para esta semana, para sobrellevar esta semana? Sí, les dejo unos consejitos. A ver. Así que, así que esta semana le recomiendo cuidarse de frío, abrigarse bien, usar campera, guante y gorro. Perfecto, esta semana sí que hizo frío, ¿cierto? Yo le quiero contar que mi s papá se s fue de viaje a Bariloche y en Bariloche la semana pasada nevó. Estamos en mayo todavía, falta para el invierno, pero ya estaba nevando. Así que esta noticia hay que traes de que es una semana con heladas es así. Sí. Así que, así que, hereditos, cuídense de frío. Así es, abrigarse. Abrigarse. Muy bien, muchas gracias, Cami. Para terminar con este bloque, Nicolás nos va a presentar un tema. ¿Es así? Te escucho. Bionica. hoy les voy a presentar hoy les voy a presentar la canción ciudad mágica de Tambiónica del año 2012 es un homenaje a la ciudad de Buenos Aires y una narrativa romántica que se desarrolla en sus calles La letra refleja la fascinación y el encanto que puedes surgir en una noche puerteña y llena de posibilidades y magia. Posibilidad y magia. Vamos a escucharla. 私たちのことは私たとは私たちのこたる もう1匹のデラーボー。 毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日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 Volvemos del corte con esa linda canción y ahora estamos en el segundo bloque. Y、eh, para continuar con este programa, variemos un poco las personas que están acá, ¿cierto? Te damos la bienvenida, Agustina. Bien. Hola, Mechi, ¿cómo andas? Muy bien, vos. Bien. Hola, Lauti, bienvenida. Hola, ¿Cómo, bien, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Bienvenida, Pamela. Hola, gracias. Y bienvenida, Flor Cis. Gracias, Pamela. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Me alegro. Bueno. Eh, hicimos también un reemplazo de columna porque María hoy no nos pudo acompañar. Así que le invitamos a Pame que pueda leer la columna de Noticias Fascinantes. Bien,、eh, para hoy tenemos el tema amuletos. Por eso también la consigna del día que, que nos contaban en el bloque anterior. ¿Qué es un amuleto? Un amuleto es un objeto que protege a una persona frente a un problema. Consiste en cualquier objeto portátil al que supersticiosamente se le atribuye alguna virtud sobrenatural, atraer la buena suerte o asegurar la protección de su dueño. Los amuletos suelen ser gemas, piedras, estatuas, monedas, dibujos, colgantes, anillos, plantas, animales, etc. Incluso oraciones utilizadas en momentos concretos. Los amuletos son algunos de los objetos más antiguos de la humanidad, ya que el hombre vio en ellos la forma para escapar de los males que lo aquejaban, fuesen físicos, morales o espirituales. Los primeros amuletos eran objetos naturales. Más tarde se optó por poseer objetos de uso cotidiano, que por haber sido propiedad de alguien o haber sido parte de un suceso, se guardaban por presuponer que tendrían un poder beneficioso para la persona que los llevaba. Bien, esto es creer o reventar, como dice nuestra compañera María. ¿sí? Eh, así que hoy más que nunca.、Eh, y bueno,、eh, les cuento que yo, cuando te escuchaba que vos usabas el mismo perfume, yo tenía、eh, un colgante con una cruz. Eh, que también、eh, tenía como un significado especial y solo la usaba cuando había que ir a rendir a la f a c u a h mirá. Así que, bueno, este, cosa de no estar gastando la suerte, solo la usaba en、solo、esos momentos especiales. Para que no se eche a perder. No. Yo pensaba en esto, de, de, en tu definición de amuleto, no sé si entraría el perfume, porque e s t e es que son objetos portátiles. Pero bueno,、claro. cada uno l e v a n a n d o el significado. El sí, ven t u p i e l lo llevo puesto. Lo llevas puesto. ¿Vos tenés amuleto, s Agustina? El rosario de María. No me digas.、Sí. ¿Y lo llevas para todos lados? La... La, la, cuando voy a la parroquia me lo llevo. O cuando estoy p a r a hacer algo que me p o n g o nerviosa, lo llevo. Ah, mirá,、Bien. es un gran sí. amuleto. Sí, nos da la... seguridad. Sí, nos da seguridad. seguridad.、Uh -huh. ¿Tenés amuleto s vos, l a u t a r a No, no tengo amuleto. Ah. A lo mejor el desafío después de este programa es pensar o encontrar alguna muleta. No, en realidad no me hace falta u n muleta porque soy un p r i d i l e g i a d o Mi mamá es panadera, así que agarro la factura de allá. Digo, puedo comer bien, tengo casa, puedo comer de todo,、ah. así que no No、puede. necesitas más suerte de la no, que ya tenés. Ya, ya, ya muy... sos un hombre suertudo. Sí, ya tengo todos los privilegios, un tortudo. Muy bien, me alegro mucho. ¿Y vos, Flor? Yo tengo uno en una piedra me dio a mi mamá. Ah, muy bien. Que siga estudiando y me g u s t e a Arte y me s i g o a Rayo m i n a o Perfecto, una piedra que lleva a todos lados.、Sí. Bueno, me alegro. Muchas gracias por tu columna, Pamela. Por favor. Confesó su secreto más íntimo con Pedro Alfonso. Las bombachas que más le gustan son blancas y de algodón. Facundo Arana reveló desde su cuenta oficial de Instagram que está siendo tratado por carcinomas que le detectaron en la piel. Cormillón. Se quebró las tres costillas atrás de, atrás de pisar un autito. De su hijo Emilio. El duro momento de Julieta Prandi está de licencia psiquiátrica por el conflicto con su ex marido. Aileen y Justin viven, esperan su primer bebé. La romántica salida de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, risas y complicidad en el estreno de m a m m a Mía. Crimen de odio en Barracas. El lunes pasado se realizó una marcha para pedir justicia por las mujeres lesbianas que fueron quemadas vivas por una persona que arrojó un explosivo en la pensión en la que dormían. A día de volver a ser madre, Nicole Neumann contó c ó m o transita el tramo final de su embarazo. Yet I'm lost. enough Y Agustina nos trae、eh, las recetas de agua. Contanos qué elegiste para hoy. Soy dulcera, pionono de chocolates.、Mm, te escucho. Ingredientes: 4 huevos, 80 gramos de azúcar y 40 gramos de cacao amargo, 30 gramos de harina común y una cuchara de miel, esencia de vainilla a gusto, dulce de leche, cantidad necesaria para rellenar, enmantecar y enharinar la cantidad necesaria del molde del pionono. Te digo los pasos. Dale, te escucho. Batir, a, batir los huevos con la miel y la esencia y el azúcar hasta llegar al punto letra. En mantecar el molde del pionón. Una vez que duplicó el volumen, llegó al punto letra. Retiramos del bol la batidora y comenzamos a incorporar con movimientos envolventes, así sería.、Ajá. Con movimientos envolventes, el cacao y el. c c h o o Lo a t e l ponemos en el molde y le vamos al horno 20 minutos a fuego lento. Lo sacamos y dejamos enfriar para desmoldar. Una vez que desmoldamos, juntamos con dulce de leche y lo enrollamos y se puede rellenar con crema c h a n t i l l y o con ganache. h a b l a que la ganache no es una crema.、No. Ah, <ríe> ganache. Yo tenía dulce de leche y lo decoramos arriba. Puede con crema, con cerezo también. Es polvorear con azúcar impalpable, como hice yo, y listo. y a disfrutarlo. Si lo hacen, espero su fotito. Muy bien. Vos sabéis que está bueno esto porque vos contás la receta del pionono. Yo siempre compro el pionono en el supermercado. Nunca me animé a hacer el pionono. Pero por cómo lo contás vos, no parece tan difícil. No. Los pasos son bastante sencillos. Y con fruta queda riquísimo. El tipo, con una frutillita, un duraznito.、Mm, está bien. Buen consejo. Muy bien, muchas gracias Agustina. Que Florencia nos presenta el tema de cierre. ¿Qué、Voy、escuchamos? A presentar la canción de Masacre, te leo a revés, lanzado en el año 1908. Este tema de hablar y p o c r e s í a de la clase política, pero también de la gente en general. ¿La escuchamos? Hola, a m o r de mi vida. ¿Cómo a n d a s Bueno, Masacre presente. Muchísimas gracias por venir a flashear la primavera con nosotros. Teniendo en cuenta que Masacre es compra, venta y canje. Mirá. Resulta sabido q e v o l e o Ajete acreó a que te Parece fácil ejercitarlo. よせんべるべたんてあがら。せんべるべたんてあがら。よせんべるべたんてあがら。 へえ。 よく知りたくてもったの前のフィい t a s e s イ r ント、イソー、プレゼンセア、ラク e ブ c ルアサイド、うん、イソー、プレゼン i ア、ラクダブルアサイド、イソー、プレ t ンセア、ラクダブルアサイド、イソー、プレゼンセア、 「でねわんねくれ」「でねわんねくれ」「でねわんねくれ」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 Seguimos en este tercer bloque y, como todos los bloques, estamos variando de personas en este también. Así que lo saludamos s a Federico. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. También está Alan, bienvenido. Muchas gracias, Medici. Olvídalo a la radio que antes participaba hace mucho tiempo. Y ahora estás acá de vuelta. Sí, estamos de vuelta. Estamos muy contentas de tu regreso. Bueno, y también está Joaquín. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me alegro ¿Cómo? mucho. Bien, también, gracias. Bueno, vamos a arrancar este tercer bloque con la agenda cultural. Así que、eh, lo invitamos a Alan que nos cuente qué eventos buscó y preparó para esta columna. Bueno, la, la agenda cultural、eh, traje tres eventos: dos de música y uno de teatro. Bien. El primero, el evento de música,、eh, hoy le voy a hablar de la banda Animal. Que vuelve a Santa Fe con la gira Fin de un Mundo Enfermo. Llega a Tribus para celebrar el 30 aniversario del segundo álbum de estudio de la banda editado en 1994, en el cual tocarán completo por primera vez. Se viene una noche única. La las bandas invitadas serán s i m m e r i a n s y OBDC. Entradas en boleterías de Tribus. De miércoles a domingo, de 18 horas a 0 horas. Venta online en w w w t i c k e t w h i t e c o m a r El lugar es、eh, Tribus Club de Arte, República de Siria, 3572. El día es el viernes 17 de mayo del 2024, a las 21 horas. Las entradas.、Eh, Anticipadas en venta, capacidad limitada. Bien, así que este viernes. Sí, este viernes. Este viernes, animales. A, a el las、tribus. 21 horas. Perfecto, muchas gracias.、Eh, el segundo eh, eh, evento es de, de teatro. El espectáculo con más de seis funciones a sala llena en Santa Fe Capital, que viajó a San Carlos y que terminó en la Avenida Corrientes, en el corazón de Buenos Aires. Regresa el éxito arrollador. Fran, Pueblo de Chico, Infierno Grande. El lugar es Loa, Esp Loa Espacio. La dirección es 25 de mayo 1867. Y la, el valor de la entrada es de 5 mil pesos. Es, eso, ese espectáculo se realiza el sábado 18 de mayo del 2024 a las 21 horas.、Y、es una obra premiada a mejor actor de reparto. De Rubén Lescano, premio Los Notables, Sinozzi. Doña Alcira es una adorable anciana que vive en el pueblo de Fram. Su vida tomará un giro inesperado cuando su mejor amiga de la adolescencia Guadalupe se presenta e a la puerta de su casa con una terrible noticia. Entre discusiones, recuerdos emotivos del pasado, visitas de familiares y vecinos del barrio, Estas amigas unidas se enfrentarán a un viaje contrarreloj.、Eh, y el tercer evento es de música,、eh, el Harlem Festival. Harlem Festival ya tiene fecha y es 12 y 13 de octubre en la ciudad de Santa Fe, el predio de la estación b e l g r r a n o La sexta edición del Harlem Festival anuncia su fecha de 2024. Y de, desde este miércoles a las 12 horas estará disponible la preventa. Lugar el, sería la, la estación b e l g r a n o que queda en calle Boulevard Galvez, al 11.50. 11, 11.、eh, el sábado 12 de octubre del 2024 al domingo 13 de octubre del 2024. Solo los días sábado y domingo se realiza el, el festival a partir de las 16 horas. l a e n t r a d a anticipadas en venta, capacidad limitada. Bien, no sabemos todavía cuántas eran las entradas. No decía nada. No, nada,、no, no, todavía no. Es, no, porque es en octubre.、Eh, claro, falta un montón. Todavía, ¿Estaban algunas bandas, s、si、í se n o m b r a n algunas、eh. bandas, o todavía la grilla está por definirse? No, está por definirse, todavía no.、Bien. No, no se sabe, Mucho, no hay mucha Así información. Así que seguramente cuando tengas información de esa grilla、sí. o de las bandas que van a venir, seguro lo va、sí, a estar contando. Muy bien, lo vamos a estar contando. Espero entonces información. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alan. contar sobre la biografía de una banda si、sí. la banda se llama los piojos fue un grupo musical de argentina formado a fines del,、eh, del año 1988 la, en la banda、eh, ciudad el jardín lomas del palomar buenos aires la se fundó como una banda de las Mejores popularidades, incluso después de su separación, no s o l o por, su, por、eh, su poder de convocatoria y las importantes cifras de ventas en sus álbumes, sino también por una discografía de carácter sólido que fue desesperada. Que fue haciéndose cada vez más personal. Estuvo conformada principalmente por el vocalista y el escritor Andrés Ciro Martínez.、Pi、publicaron su primer álbum en el, el estudio Cactus j a c k en 1992, que incluyendo Que incluyeron los sencillos Tan Solo y Chira Chira, que se con, convirtieron en dis, dis, distintivos de la banda. Luego de 21 años juntos, la banda se disuelve. El 30 de mayo de 2009, pero、eh, se terminó, pero las canciones. Siguen estando bien, así que una banda que tiene como o tuvo como 20 años de、o、trayectoria, 20 años y ahora está、eh, porque antes era Los Piojos,、sí. ahora era Ciro y los p e s a s Bien, o sea que Ciro era... continuó con su carrera solista y va a seguir hablando, sí, va a seguir un tiempo más. Y Ciro, en los recitales, toca algunas canciones de solista, pero también toca muchas canciones de los Piojos. Porque, como vos decías, son canciones que son conocidas y populares por un montón de personas, ¿cierto? Sí, sí. Son muy conocidas. Y además, porque. O sea, lo, lo, las canciones que acabo de decir recién、sí. son c l á s i c o s Son c l á s i c o s Es como decir, otro cantante de, de música que se escucha porque. es la mejor. Es así. Muy bien, muchas gracias, Fede. En este caso con Joaquín, que nos va a contar sobre、eh, clubes de fútbol. Contame, Joaquín, hoy de qué club vas a hablar. e s t u d i a n t e de La Plata. Muy bien.、Eh, ¿Cuándo se funda este club? 4 de agosto de 1905. El mismo año estoy pensando que se fundó Colón, ¿no es cierto? 1905.、Sí. Eh, pero este se fundó después porque Colón se fundó. El 5 de, de mayo. Muy bien. ¿Dónde está ubicado el club? En la Seguridad de La Plata, provincia de Buenos Aires. ¿Quién es el técnico actual? Eduardo Domínguez. ¿Qué futbolistas famosos conocés que salieron de Estudiantes de La Plata? José Sosa, pa Pablo Villati, Sebastián Belón. Sebastián La Brujita Verón. Sí. ¿Cuál es el color de la camiseta de este club? Roja y blanca. Bien. Pero mayoritariamente roja, ¿no? Casi toda roja. No. ¿Ah, no?、Sí. Ah, también tiene pedazos blancos. Sí, claro.、Eh, ¿Y te acordás qué torneos ganó Estudiantes de La Plata últimamente? Campeón Copa de Liga Profesional. 20-24. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín, por tu columna.、Uh -huh. Bueno, llegando al fin de este tercer bloque. Quería retomar un poco la consigna del día de hoy que, y quería preguntarle si ustedes tienen amuletos de la suerte. ¿Vos, Alan, tenés amuletos? Sí, mi amuleto es una camiseta de Colón que me regalaron en el año 2011、eh, para mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí, y todavía la, la tengo y sí, en, en, me, me gusta mucho esa camiseta y tiene mucho valor. Bien, y vos te la p o n e s para los partidos, por ejemplo, los partidos que son difíciles o todos los partidos. Sí, eh, eh, sí, de de depende.、Oh, sí, sí tengo, me pongo, depende. Si、sí、voy cambiando,、eh, sí. claro, vas cambiando. Lo importante es que no podés ni engordar mucho ni adelgazar mucho porque y, la tenés y, que seguir usando. Sí, porque hay que ver.、Eh, Ahora que no me quede, que no me quede chica. ¿no? Claro, que no te quede chica, sobre todo las cosas. Ese es el desafío de tener amuletos que sean r e m e r a s porque el llavero nunca te va a quedar chico. Así que, bueno, tu desafío es mantenerte en peso.、Sí. ¿Y vos, Fede? Y la verdad, yo soy ateo. A mí no me gusta nada de la religión, de, de ninguna cámara. Así que, la verdad, por mí. Paso. Nada, indiferente.、Sí. No crees en nada de lo que tiene que ver con los amuletos, ni las energías, ni、no. nada de eso. Nada. Muy bien. Bueno, para cerrar este bloque, Flor nos trae una canción, ¿cierto?、Sí. Te escucho. Por último, elegí la canción Bicho, la ciudad de los piojos, del año 2008. La letra es una invitación a encontrar nuestro propio camino. Y disfrutar de los pequeños momentos de felicidad a pesar de las dificultades que la vida urbana puede presentar. ¿La escuchamos? La escuchamos.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 Cierro los ojos ♪ o ♪ m a g ♪ n ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ r ♪♪♪♪♪♪ Hacer, con tanto cielo para「このちゃんと祝うパー」 はい。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 Llegamos al cuarto bloque, nuestro último bloque del programa. Y hoy no nos pudo acompañar Guillermo, así que voy a ser la encargada de contarles cómo va a estar el clima esta semana y hasta el fin de semana. Hoy, lamento decirles que es el último día de sol, porque después. Todo lo que resta de la semana va a estar nublado o parcialmente nublado. Así que, Camila, tenemos que hacer uso de los consejos que dijiste vos de abrigarse bien, usar gorro guantes, porque se vienen días nublados y frío. s Desde el jueves hasta el viernes, la mínima va a ser de 6 grados y las máximas van a estar entre los 16 y los 18 grados. Nublado. Así que frío y sin sol. Pero bueno, vamos a sobrevivir, me parece, ¿no? Bien, como estamos llegando a nuestro final d e programa, quería invitarlos a las chicas y a los chicos que están aquí conmigo a mandar algunos saluditos.、Bueno. Dale, Flor, te escucho.、Eh, bien, el 23 de mayo, c u m p l e a ñ o s de mi hermana, saludo a ella y toda la gente que me escucha en mi radio, en mi escuela, mi profe, mi mamá, e la gente que escuchando por mi radio. Muy bien. Alan, sí, ¿vos sí. querías mandar algún saludo?、Sí. Primero, el primer saludo a los chicos de, de Cairo y. Y a los compañeros que faltaron, que nos no, no deben estar escuchando. Y segundo para, para mi tía, que está escuchando la radio, está escuchando la chava Roma. Y bueno, saludo para mi tía Eugenia. Saludo para la tía Eugenia. c a m i v o s querías mandar algún saludo también? Me mando a mi tía también que me escuchen. Y a mis dos amigos. Muy bien. Y a los profesionales también. Bien. Le vamos a mandar un abrazo a Nacho, que no nos pudo acompañar. Un abrazo a María y un abrazo a Luis Guillermo. Y le queremos mandar un saludito muy especial a Abelardo. o a b e l a r i t o Que gracias, a Abelardo. Tenemos este programa que nos acompaña, nos aguanta y es muy paciente con nosotros. Es verdad, nos aguanta mucho y nos bancan todas. Nos bancan todas. todas. Gracias,、ah, a Abelardo. r e c u e r d e n abrigarle. e s e r e c u e r d e n abrigarle. Abrigaros a los nenes. Abrigar a los niños. Y abríguen los chicos de b e b é porque esta noche va a ser frío a ser y, y conservan <tose> bien abrigados.、No、Yo, como no tengo nenes, le pongo un ponchito a la perra. <risa> Quienes no tienen hijos, a b r <risa> i g u e n a los perros. ¿Sí? Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos. El、sí. próximo miércoles. s、sí. sí. c h a u c h a u ¡No! digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando b e r b ú con papa s frita s y good show.